Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos donde tenemos que estar Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano o chacho, el que debe tomar la palabra Por eso, debatimos reflexionamos desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo la policía te asesina en lugar de cuidarte Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse Y que la unión haga la fuerza que fastigue responsable Pero Dios nos deja ver todos somos... Muy bien, volvimos. 14 y 32. Vamos a tener, les dijimos, tenemos un programa, la verdad, con un montón de contenido y muchísimas ganas de hacerlo. En primer lugar le vamos a dar la bienvenida a Chacho porque es tu columna. Chacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. En dale, segundo dale. lugar le vamos a dar la bienvenida ya a una queridísima colega. La verdad que la hemos, hemos tenido el placer de que ella nos acompañe en varios de nuestros programas especiales. Belén Torcharo, bienvenida a Verdes y Frites. ella es politóloga, ella es musulmana y bueno, hoy vamos a hablar específicamente de un tema que nos tiene muy preocupades. ¿Cómo estás Belén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué bien, qué bien y qué mal en realidad. Qué mal porque cada vez que te llamamos Belén siempre es por algún conflicto, ¿no? La próxima vez quizás te llamemos para algo más divertido, pero siempre es cuando no nos necesitamos no de tu ayuda para poder darle otra voz, visibilizar y hablar, en este caso, de un problema que es mucho más que un problema, es un genocidio, digamos, es una brutal matanza que se está llevando adelante hace ya varios días, estamos a 18, bueno, hace más de 10 días que se está viviendo. Así que, bueno, bienvenida. Acá te vamos a interpelar, somos dos personas, pero realmente tenemos un montón de preguntas para hacerte, para vos, para que nos deshaznes a nosotros y también para que nos ayudes a nosotros y a la audiencia a comprender un poco qué es lo que está sucediendo realmente entre Gaza, Palestina e Israel. Bueno, eh, a ver, este... Este conflicto, aunque es una palabra que no me gusta utilizar, eh, tiene muchísimos años y no es nuevo. El problema es que eh, siempre a la hora de narrar, digo justamente narrar, porque eh, ya a esta altura de los acontecimientos parece, eh, es de hecho muchísimo más objetivo eh, narrar en puntos de vista históricos, con hechos históricos, Eh, que, eh, bueno, eh, hacer un análisis, ¿no?, de, para, para poder llegar a un análisis más acabado de, de, del asunto. Básicamente a partir del ataque de Hamas, eh, el pasado 7 de octubre, eh, bueno, eh, eh, que ha entrado a, a, a un kibbutz, eh, a, que está situado a unos, exactamente, aproximadamente, unos un kilómetro de distancia con la, con la frontera de Gaza, y eh, bueno eh, fue fue un buen ataque bastante sangriento que todos pudimos ver de modo internacional que nos ha sorprendido no ha sorprendido a, a internacionalmente sobre todo porque el ejército de israel y toda su securitización el exceso de securitización en la región hace que eh, sea uno de los eh, ejércitos más que eh, eficientes del, del mundo, ¿no? Entonces, este ataque fue eh, imprevisto, digamos, eh, lo que se dieron en las imágenes que, que todos pudimos ver, y de los cuales claramente eh, es, es, es un ataque eh, muy muy diferente a los otros, de, de, con un modo superandi, por eso se usa la palabra terrorismo, ¿no? Un modo superandi de, de, de, del, del terror, en donde hubo y sigue habiendo muchísimos rehenes, cabe aclarar también que había una fiesta electrónica eh, de estos jóvenes a un kilómetro aproximadamente de uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, ¿no? Entonces, esto es, eh, bueno, son estas cosas que parecen a nosotros, desde nuestro punto de vista, eh, sorprendernos, pero en la vida cotidiana de lo que es la, la, la vida israelí, eh, no, no, Oh, eh, parece invisibilizar eh, la cárcel a cielo abierto que es la Franja de Gaza, hay que recordar que es efectivamente una cárcel a cielo abierto, es eh, está totalmente sitiada por cielo, agua, mar, tierra, eh, que depende del de suministro eléctrico, que depende del suministro de agua, que depende de todos los accesos básicos, Eh, y derechos básicos de los seres humanos eh, esos seres humanos que están ahí dependen del de suministro de el, el, el ejército israelí, no vamos a decirlo así eh, entonces bueno luego de este ataque israel decide israel que es que se define y se autodefine como la democracia de medio oriente decide um, no continuar por las vías democráticas y decide con eh, bueno llevar a cabo eh, claramente un, un ataque sangriento decide sitiarrnos más la zona decide no, no permitir el acceso a ninguna ayuda humanitaria ni tampoco ni también bloquear las salidas eh, lo, lo, lo complejo de esto es que el mismo el, el mismo gobierno de israelí llama a la población de gaza a retirarse de de Gaza, eh, porque va a atacar eh, en su búsqueda contra el terrorismo. Entonces, ahora bien, intentando eh, mostrar, poner sobre la mesa los últimos hechos, porque esto es lo que lo que se intenta objetivamente mostrar, ¿no? Eh, creo que claramente, bueno, estamos ante un nivel de impunidad absoluta. Hoy, en el día de hoy, el presidente de los Estados Unidos arriba a, eh, a Israel, tiene esta foto que, que, que se ve en todos los titulares del mundo, abrazándose con Netanyahu, y eh, claramente eh, cuando eh, en, en la noche pasada, eh, bueno, bombardean un hospital con eh, llegando a más de 700 muertos, civiles todos ellos, y teniendo... En ese mismo hospital, bueno, haciendo aviso antes en donde los hospitales no se no se podían bombardear y haciendo avisos que supuestamente muchísima gente se estaba refugiando en esos en ese hospital fundamentalmente porque era el hospital a no ser bombardeado. Perdón que te cruce. interrumpa Belendio, yo creo haberte escuchado digo, por eso o, o por este tipo de acciones también entiendo que vos hablás de dos niveles de este conflicto, de esta matanza, y uno de ellos es a nivel civil, ¿no? Porque suceden estas cosas, terminan poniendo a civiles contra contra civiles bombardeando un hospital en pleno funcionamiento, por ejemplo. Sí, exactamente. Además, tenemos que entender que Palestina no es un Estado autónomo ni soberano ni tiene un ejército eh, del calibre del ejército eh, que tiene eh, el Estado de Israel, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender que estamos hablando eh, no al mismo nivel, que es una guerra, por decirlo uh -huh, así, claro. absolutamente asimétrica, eh, y que la Franja de Gaza, eh, que es claramente una cárcel a cielo abierto, tiene 2.3 millones de personas. En este tiempo record, en el que Israel pide que los civiles se evacúen, no sabemos ni cómo ni cuándo, porque evacuar a 2.3 millones de personas eh, en, en, en un tiempo así de, de, de corto es algo absolutamente imposible, y a su vez, sin permitirles la apertura de dos, ¿a dónde van? O sea, la, la, la pregunta eh, que, que, que, le, que le hago a la audiencia es ¿a dónde van? Soy así de cautelosa porque me preocupa fundamentalmente el nivel en que están teniendo los medios de comunicación en Argentina. Uh -huh. Si estamos comparando los medios de comunicación, que esto es algo un caso internacional, sí, si nos claro a comparar los medios de comunicación de lo, otros lados del mundo, eh, sobre todo de Europa, por ejemplo España, Eh, vemos muchísima ma mayor objetividad, evidentemente hay en, en la República Argentina algo que se quiere tapar, ¿no? evidentemente hay eh, unas fuerzas muchísimo más poderosas a través de los medios, lo que pasó ayer en el programa de Débora Plaster, por ejemplo, no dejaron eh, hablar a la compañera, eh, una compañera que vivió en Cisjordania, que tuvo eh, eh, eh, me solidarizo con ella hasta que, que estamos... Eh, fue eh, eh, algo vergonzoso, infantilizante y muy poco profesional. Pero claramente vemos esto porque es, eh, nada, Argentina es un caso bastante sorprendente, ¿no? Eso es bastante sorprendente que no se permita eh, ninguna otra voz que no sea la voz oficial y la industria de la victimización con la cual eh, el, el aparato ideológico con el cual se maneja el aparato sionista, ¿no? entonces eh, eh, es absolutamente, eh, no no sé, genera un estupor en donde esto solo se vea de un solo lado y no se pueda ver, por eso digo, intentemos poner sobre la mesa en modo de narrar, de modo de narrativa de lo que sucedía, cómo sucedieron los hechos, porque claramente nadie está saliendo a defender a Hamas, nadie políticamente correcto, nadie puede salir a defender un ataque, ni eh, y todos estamos absolutamente preocupados por las víctimas que están ahora de rehenes, son más de 190, corrieron alrededor del mundo imágenes de una chica de 21 años diciendo que actualmente se encuentra en Gaza, que se encuentra bien y que se encuentra hospitalizada y que la tuvieron que operar. Eh, entonces, una, una víctima israelí, ¿no? Ahora bien, esto es una situación internacional que tiene más de 70 años. Eh, la actitud que está teniendo el Estado de Israel, que sí es un Estado, que sí es un Estado, que tiene un aparato no solo ideológico, ¿no? que tiene un aparato, una fuerza de poder inmensa, es una actitud que no solo da terror humanitario porque esto es un genocidio étnico sino que claramente eh, está a nivel internacional eh, eh, generando muchísimo escozor por la, la, la, la reproducción que esto puede llevar no no no no no podemos no, no podemos eh, eh, terminar de ver cuál es el alcance internacional que esto esto esto trae no Eh, vimos eh, ataques no solo estamos viendo tanto ataques antisemitas sino también ataques islamofóbicos el aumento de la violencia y del discurso de odio constante, ayer estaba escuchando al jefe de la Corte Penal Internacional que no es ni nada más ni nada menos que Luis María Ocampo que es argentino que fue el fiscal que lideró la no, la causa más importante de la Argentina, que fue el juicio a la Junta a, a, a, la, a la junta Militar. ¿Por qué no lo sacan en los medios argentinos? Salió en los medios españoles, diciendo algo fundamental. Si Israel es una democracia, tiene que responder con términos democráticos. La Corte Penal Internacional puede juzgar claramente el accionar de Hamas lo que tiene que hacer Israel como tiene que cambiar la estrategia porque jamás ahora jamás pero jamás puede ser absolutamente reemplazable por cualquier otro grupo porque esto está esto produce absolutamente una escalada de violencia altísima vos recién hablabas en vos recién hablabas de varias cosas en primer lugar de ser como mediático después hablabas de un racismo estructural, sistemático, que busca hasta eh, la, la extinción no de quizás una gran porción de la población. Digo, hay sí. muchas cosas que empiezan a surgir cuando uno empieza a desmenuzar quizás realmente por dónde va esta situación tan desigual, que vos bien lo decías de recién, tan desigual, porque no estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de un conflicto, no están en igualdad de condiciones. Uno tiene un aparato y aparte tiene una banca poderosa que le entrega las armas, que tiene el poder y que aparte también eh, mane se maneja no en este en Estados Unidos. La mano de Estados Unidos tampoco es una mano invisible, que no puede compararse quizás con un territorio de resistencia, que es... Eh, lo que está sucediéndose ahora, por ejemplo. Exacto, sí. ¿Qué tal Belén? Mucho gusto, acá Chacho te habla. Yo quería hacerte una consulta, ¿no? Porque veníamos justo recién hablando de esto, de que obviamente el Estado israelí no le imputa la autoría de estos hechos a jamás, pero ¿qué consideración tienen con respecto al, a los civiles? Porque yo estaba escuchando que parecía como que los los nombra en términos de... Lo están nombrando como términos también de cómplices, como que ellos tienen conocimiento de que Jamás iba a atacar y por lo tanto es como los hace en parte responsables de esto, no o sea, si hay una distinción entre lo que sería la pata más eh, armada con el pueblo civil o si lo asimilan, y qué rol o qué discurso tomó la Autoridad Nacional Palestina o el Fatah con respecto el ataque de Jamás. Bueno, la creación misma de Hamas es una creación propia del Estado de Israel. Eh, eso eso es algo que hay que, bueno, es, es un hecho histórico. También es, es verdad lo desvinculado que está actualmente Hamas con la población civil. Eh, hay que recordar una cosa. Palestina está dividida. Hay que recordar que Palestina está dividida, está el sector de Cisjordania donde lidera Al-Patah, que no tiene elecciones hace muchísimo tiempo, y que el sector de la franja de Gaza, que quedó encerrado eh, justamente en esa franja, eh, tuvo las últimas elecciones en el 2006, y en el 2006 surge este grupo de eh, índole islamista eh, como Hamas. Hay que recordar también que Al-Fatah es eh, laico, es un grupo político laico que comprende Eh, varias agrupaciones políticas, en su momento el histórico ya es el Arafat, y eh, claramente que no, no, no, no se puede dejar de lado la inoperancia absoluta de los líderes eh, palestinos, sobre todo de al-Fatah, ante la visibilización de su causa en el mundo. Yo creo que esto también si lo miramos de, del tema de con respecto al tema de la causa palestina justamente creo que Hamas con esta actitud con este ataque quiso eh, agarrar la bandera de la del liderazgo de la causa palestina ante el mundo claramente de un modo absolutamente violento eh, de un modo eh, absolutamente condenable sí pero eh, pero lo logró. Encerrar y marginar a, a esta población no genera más que una reproducción de muchísimos grupos como Hamas. Digamos, eh, hay que entender que los jóvenes de Gaza, que son más del 50% de la población, uh -huh. niños y jóvenes, ¿no? que no superan los 18 años con ninguna posibilidad de, de futuro, Cual. Con, de, con depender absolutamente laboralmente de que abran los checkpoints para poder pasar al lado israelí, de, de ser... Eh, a ver, es un sistema de apartheid. Es un sistema de apartheid. Es, el, es Sudáfrica en 1950. Es un sistema absolutamente de apartheid que está sostenido con la idea racista. Porque la idea... Que sostiene el estado la creación del estado en eh, de 1948 fue la desarabización de las zonas fue un y sigue siendo eh, un traslado forzado digamos de personas solamente por su condición étnica digamos no es que no es que esto esto hay que entender qué significa la palabra colonización esto lo vivo lo digo explicando o sea digamos ¿Qué es lo que significa la palabra? Colonización significa que un día llegan a tu casa con armas y por la fuerza y te dicen que te tenés que ir de acá porque nosotros ganamos, te tenés que ir. Y entonces eh, fue ese traslado masivo de personas, un aumento de la pobreza absoluta, no les permiten ni pescar para tener eh, tener comida, aunque sea, siquiera, entonces dependen de los de los, de los beneficios, digamos, de las ayudas de eh, eh, las Naciones Unidas, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, es un campo de concentración gigante, Gabi. Entonces, claramente, ante es un gueto. volvamos hagamos, hagamos referencia a lo que fue el gueto de Varsovia. Hagamos referencia a lo que fue el levantamiento del gueto de Varsovia, cuando en ese momento, las víctimas del gueto se alzaron en contra del ejército más grande del mundo, en ese momento, que era el ejército nazi. Esto es un alzamiento del gueto. Entonces, claramente si continúa la escalada de la política, de esta misma política, de la política de violencia, ahora es jamás, y después puede haber una reproducción mayor de otros tipos de grupos. Entonces, es, es siempre volvemos sobre el mismo punto, es de qué manera negociar esto. Israel no tiene ningún tipo de intención de resolver esto por la vía democrática, aunque sí. dice que es un estado democrático. Entonces, esto es lo que nos llama muchísimo la atención, Me llama muchísimo la atención este circo mediático, por ejemplo, que se está haciendo en Argentina, con respecto no no se escucha, no se no se escucha mismo ni los ni los eh, los medios de comunicación israelíes. leamos el Jared, por ejemplo, un diario israelí en donde está denunciando y diciendo no puede haber sucedido otra cosa más que esto, con lo que se fuerza a las personas de Gaza. Entonces, sí, Hamas fue votado en el 2000, eh, 2006, pero hasta el día de la fecha, a ver, estamos hablando de muchísimos años en donde hay un no hay posibilidades de, de volver a elecciones, y en donde claramente se incentivó al tantos años de estar tan separados, los grupos políticos incentivaron y empezaron a tener... Eh, diferencias entre, entre los, los, los liderazgos, ¿no? De un lado Al-Fatah y del otro lado a Hamas. Actualmente estamos con la situación así. La claramente lo que sale a decir Al-Fatah, que es la, la autoridad palestina actual y es la que tiene las, es la que dirige las embajadas de todos los del mundo uh -huh. o los lugares consulares, es pedir no al genocidio. Pero, claro, está absolutamente silenciada la Bien, voz. Certo. Absolutamente silenciada. Si sí, sí, perdió esa conducción, por lo menos que tenía en entablar el diálogo, llevarlo adelante, es una de las cuestiones que estaba reclamando jamás ya hace varios años. Y después también quiero hacer una consulta, más que nada, Belén, porque hay una versión que está dando vueltas, por lo menos acá, no que escuché a bastantes, algunos analistas, e incluso también... en eh, los pasillos de la facultad, donde decíamos que había existido una alerta por parte de Egipto ¿no? a, a Israel sobre la posibilidad un ataque. Obviamente, como decíamos reciente, que Israel posee un servicio de inteligencia más sofisticado del mundo y que incluso el ataque que sufrió fue uno de los más importantes quizás en décadas y que vimos que, más allá de, de, del ataque que logró perpetrar jamás, es bastante rudimentario ¿no? las formas que tiene para llevarlo adelante, más allá del uso de algún dron específico, algo que nombraban. ¿Ve ¿Es factible esta hipótesis media conspiranoica donde dicen que Israel sabía o tenía eh, conocimiento de un posible ataque, pero sin embargo lo lo sabía que lo podía llegar a canalizar o utilizar para una cuestión ya sea de política doméstica hacia adentro, bien de cómo se estaba eh, dando una disputa por lo menos con la conducción de Israel por parte del Ejecutivo, e incluso también cómo podía desplegarlo hacia afuera de manera internacional? Bueno. O simplemente ver, fue que se subestimó no jamás estar, y... No suelo estar de acuerdo... No, entiendo, entiendo lo que me deciste. Yo no suelo estar de acuerdo con las teorías con no, uh -huh. eh, Es cierto que eh, nos sorprendió a todos el ataque, sobre todo viniendo, eh, sobre todo del modo... Eh, sobre todo de las imágenes que vimos, todos decimos, eso es un, un, una base militar israelí. O sea, creo que todos nos sorprendimos diciendo, sí. vimos la la excavadora esa pasar por los eh los, los alambres, eso pero eso es un ataque, eso es un eso es un entonces ¿qué es, no? Entonces, sí, claro, sí. se pudo ver la vulnerabilidad. ¿Eh? Se pudo ver como Israel como un territorio vulnerable, algo que jamás habíamos pensado, por lo menos, desde acá. Exactamente, hay que entender dos cosas a nivel político. La figura absolutamente descreída ya de Netanyahu con toda la, la reforma judicial que estaba teniendo, eh, una reforma absolutamente autoritaria, Entonces, tenía más allá, más del 50% de la población en contra... Todo esto alimenta a el discurso sionista eh, fanático de nos odian entonces tenemos que salir a defendernos eh, y, y bueno eh, pero creo que claramente aunque luego de esto cometan el genocidio que quieren cometer es el sueño húmedo del sionismo <ríe> eh, creo que quedó claramente la internacionalmente la eh, deslegitimada, ¿no? Eh, lo, lo, lo, ver, digamos, lo, lo que se hizo a él, digamos, el ataque de Hamas, digamos, creo que la pregunta que, que, nos, que nos hicimos las, las personas que mínimamente no seguimos esto, pero de un modo un poco más objetivo, y mirándolo de modo geopolítico, diciendo ¿pero cómo es posible que pudo suceder un ataque así? O sea, vino, se veía una persona con un paracaídas, digamos, o es sea, como digamos, sí. el, el ataque fue como... Una, una cuestión, y las imágenes que vimos alrededor del mundo, todos preguntándonos, ¿esto es el ejército más poderoso del mundo? Bueno, eh, son muchas las preguntas y muy pocas las certezas, digamos, para eso de algún modo. Exacto, sí. sí. Ahora con lo, de lo último que salió a hablar, el del cruce, que también es algo absolutamente muy poco creíble, Eh, Israel diciendo que era la yihad islámica el que, la que atacó el hospital a medianoche, eh, muy poco creíble a nivel armamentístico, porque un misil de, de esa magnitud y con esa precisión eh, es, es una tecnología que no tienen los grupos eh, armados, eh, digamos, lo paramilitares, barra terroristas, barra el calificativo que se le quiere dar porque ahora todo es terrorista sacan títulos como ataque terrorista en Bruselas y era un lobo solitario que salió eh, simplemente en un ataque eh, a, eh, a ver, en un ataque de furia como hay tantos y, creo, y tampoco vi en los medios argentinos hablar del asesinato de un niño palestino de 6 años en Estados Unidos por un hombre de 71 años que apuñaló de más de 10 apuñaladas a un niño jugando en una plaza, porque era palestino, y dejó y, y hospitalizó a su madre. entonces Y eso es un ataque islamofóbico, y así hay miles. Y tampoco veo hablar de que en Francia ahora sacaron una ley a raíz de esto, que les encanta también, eh, eh, para es, es el, la carta blanca para expulsar a todos los posibles aliados terroristas. Entonces... Digamos, en serio, lo que estamos viendo a nivel internacional es un avance del odio, un avance del discurso de odio peligrosísimo, peligrosísimo. Yo publico cualquier cosa en mis redes sociales y tengo una batalla de personas, pero con un nivel de insultos y un nivel de odio, eh, digamos, entonces, creo que, creo que podemos hacer una crítica al Estado de Israel sin decir, o sea, sin que te ataquen de que... Algo, ¿sí? y, y, y a su vez, creo que se puede hacer, por otro lado, una crítica y decir que claramente es un grupo terrorista eh, armado y condenar una, una acción eh, de un ataque a civiles sin ser islamofóbico. Entonces, eh, eh, me parece que la escandalización y el, la, el exceso de sensibilidad de, de amarillismo que hay últimamente con la prensa, sobre todo, la Argentina es preocupante, ¿de acuerdo? O sea, da, un, da vergüenza ajena. Sí, la verdad que serio? sí. En serio, en serio medios que lo están tratando da de manera ajena. bastante, se puede llegar a decir, ¿Rudimentaria, rudimentaria la cuestión y está siendo bastante vapulada, la, la, la, por lo menos los, los, los nivel de entendimiento, incluso los medios básicos o que uno considera más progresistas desde que uno puede ya consumir, eh, son bastantes escuetos a la hora que explicarlo y poder analizarlo. Una pregunta que te quería hacer también era que veníamos leyendo de que Estados Unidos ya movió dos portaaviones al Mediterráneo, no de que incluso Inglaterra también estaba eh, predispuesto a enviar municiones, que Biden está viajando a Israel, que ya movilizaron a 2.000 estadounidenses hacia hacia las zonas de conflicto. O sea, ¿hay posibilidades de una escalada arm armamentística, crees vos? ¿Ves que la posibilidad de que, no sé, pesos pesados como Irán pueda llegar a intervenir en este conflicto? ¿O simplemente esto va a ser una avanzada israelí que va a intentar tomar lo antes posible Gaza y evitar eh, que la condena internacional siga echándolo por lo menos? Es muy preocupante. Eh, hay un odio masivo. Eh, todos, eh, no sé si pudieron ver, eh, todos las protestas de con una violencia muy fuerte de todos los, en todos los países árabes eh, están siendo amenazadas todas las, las embajadas norteamericanas en jordania en el líbano el líbano está teniendo eh, bueno en el líbano hasta que, hace, hace unas horas incendiaron autos y eh, se armaron barricadas digamos eh, jordania irán Um, eh, hasta, hasta inclusive, eh, en, inclusive en Arabia Saudita, hasta he visto protestas masivas hasta en los países del Golfo, que son siempre muchísimo más neutrales, para decirlo de algún modo, o son los que más en realidad negociaciones internacionales tienen con Estados Unidos y con todo el, el bloque, el, el, el, el Golfo Árabe, que, que es bueno, el bloque económico absolutamente fuerte, Entonces siempre son los últimos, digamos, de todo el bloque de los países árabes en, en, en, en alzarse. Eh, no solo es preocupante la escalada de violencia, es preocupante eh, realmente los los ataques, bueno, los, los misiles, los, los, los ataques aéreos, es preocupante también, bueno, recordemos que uno, uno de los logros, yo creo, uno de los logros fundamentales con el ataque que, que, que tiene Hamas, es impedir el acuerdo con Arabia Saudita. Uh -huh. uh, impedir el acuerdo que estaba estaba por lograr Arabia Saudita con Israel. Entonces, eh, Turquía, la, las palabras de, de Erdogan, y un, y últimamente lo que dijo eh, el presidente de China sobre eh, Israel, ¿no? Israel como principal aliado norteamericano, y China ya sabemos que... Eh, todo lo que tenga a Norteamérica en el medio es, eh, bueno, un enemigo público. Entonces, bueno, estamos en un escenario, tenemos actualmente dos guerras eh, en, el, en, el, en el mismo escenario, o sea, parece que hay una escalada de violencia tremenda lo que lo que se siente, la sensación que estamos teniendo es una sensación de inseguridad constante, es decir, ¿Qué va a suceder en que esto a dónde hasta dónde puede llegar y bueno no la idea no es ser sensacionalista ¿no? ni, ni alarmante pero bueno ahora estado en eh, nueva york estaba en estado de alerta en, en, hay amenazas constantes el, el museo del Louvre en parís hubo amenazas tuvieron que desalojar eh, bueno sucedieron otras amenazas en milán las principales capitales europeas están Eh, están recibiendo amenazas eh, por eso digo que la comunidad internacional y, y, y todo lo que sucede lo que está condenando la, la unión europea digamos es que la escalada de violencia no, no se sabe hasta dónde puede continuar ¿no? entonces es eh, es absolutamente peligroso que israel haga eh, mire a espaldas absolutamente todo esto y no haciéndose cargo de lo que puede toda esta escalada lo que puede generar Belén, como siempre es un placer eh, hablar con vos, ¿no? en escucharte principalmente y más en este contexto que vos bien decías, ¿no? La, el cerco mediático es muy notorio. Eh, tenemos que tener muchas ganas de saber y de conocer más. Vamos a estar atentos y atentas, te volveremos a llamar si esto sigue, ojalá que no, pero nuestra intención desde acá es seguir visibilizando y trayéndonos un poco de pluralidad de voces. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes por dar una palabra diferente. En tanto, eh, es, es, realmente estoy muy preocupada por lo que hacen los medios en Argentina. Lo digo con mucha sinceridad ahora me encuentro no me encuentro fuera de argentina y cuando veo lo que sucede con lo, en, en, con los medios ar argentinos eh, es, es preocupante es, son todos una sucursal de israel absolutamente es, es, es una sucursal de la embajada israelí en todos los canales y en todas las, las radios y entonces es bueno cuando se escucha una sola voz es preocupante no nos tenemos que empezar a preocupar por la democracia tenemos que Muchísimas empezar a gracias. cuestionar gracias a vos Belén. Ahí pasaba Belén Torchero, tremenda entrevista ¿no? en Muy esta buena. nueva columna de Política Internacional y otra charvas. Una conclusión que nos dejes. Y es complicado, porque a mí lo que me llega a pensar realmente escuchando recién a Belén es esto, ¿no? Si la vía diplomática pareciera que está cerrada, si el gobierno de Israel dice que no quiere negociar con terroristas, si vemos que jamás tampoco parece querer sentarse del hogar y considerar que el, esa vía está agotada hasta dónde puede llegar esta escalada de violencia y cuál es la cuestión a la hora de, de buscar una resolución a esta problemática que, también como decía recién Belén, parece no tener fin e incluso seguir escalando a nivel conflictivo, lo cual es bastante preocupante. Y esperemos que esto, que los organismos internacionales o por lo menos eh, aquellos países que se sienten interpelados por la cuestión puedan llevar a un tipo de paños fríos o un tipo de diálogo y poder canalizarlo de la forma más humana posible, no porque... Parecería que eso, que el, constantemente el conflicto está, está siendo deshumanizante uh -huh. y es algo que no podemos nunca dejar de lado. Y bueno, esto, seguir informándonos y viendo y buscar por lo menos la forma más objetiva e imparcial a la hora de querer abordar este tema que es sumamente complejo. Me parecía muy interesante, con esto ya cerrando, medio un poco en la misma línea que estabas hablando vos, Chacho, que Belén decía como, bueno, pareciera que no podíamos opinar sobre, ¿no? Eh, y acá no estamos ni a favor ni en contra, no estamos uh -huh. en esta mirada tan binaria de decir a quién nos gusta más, de qué partido somos. No tiene que ver con eso. Es a quién le exigimos. Siempre le vamos a exigir a los estados que cumplan los roles de estados. Estado. Y siempre les vamos a pedir a los civiles entonces que tengan otras templancias, porque no es lo mismo el Estado que un grupo de resistencia. Entonces, no tiene que ver con a quién queremos más, quién nos gusta más y quién nos gusta menos, sino qué elegimos mencionar y a quiénes le vamos a reclamar. Claro que sí, le vamos a reclamar al Estado entonces siempre que cumpla con el rol de que tiene, que uh -huh. es el de cuidar a la ciudadanía, el de proteger a la ciudadanía y obviamente no el de generar un genocidio en sus propios territorios con poder, con armas con economía y con alianzas internacionales, uh -huh. esta creo que es la gran diferencia en lo que elegimos mencionar y a quién elegimos interpelar o qué mirada Perfecto. elegimos interpelar, Chacho, gracias no, gracias a usted, por favor Nos vamos a ir a una nueva tanda, si les parece. Ahora sí, vamos a escuchar Doctor Israel Survivor, tanda, y volvemos.